momento, Desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Junior, columnista de La 36 en Brasil. Que vida va a que vida va a mejorar, que vida va a mejorar. o samba de roda, o samba cansado, y o samba rasgado. Plinio Arruda Sampaio, buen día. A ver si nos escucha por ahí Plinio, estamos eh, en unos segundos nomás tomando contacto con él, que creíamos que lo teníamos ya conectado, eh, con varios temas para hablar eh, con Plinio hoy, eh, algunos que él ya nos estuvo adelantando, eh, Y bueno, en un Brasil que como él nos viene contando semana a semana ya está metido en la campaña electoral y bueno, todas las cosas que ocurren eh, tienen un vínculo directo con, con esa campaña electoral y, y como el gobierno también y la, los partidos de la derecha, de la oposición, se perfilan previo a, a las elecciones que Brasil va a tener este año. A ver si tenemos a Plinio ahora, Plinio. Hola, ¿te escucho bien, Emiliano? ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho perfecto. Bueno, eh, Liño empezando con, con eh, algunos de los temas, además en, en esta previa de, del primero de mayo, que también más adelante eh, queremos saber cómo, cómo se vive en Brasil y cómo se prepara esta fecha, pero nos propones como primero de los temas El veto de Lula a la creación de una empresa estatal para la explotación de minerales estratégicos. Sí, eh, bueno, buen día, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Brasil, esto viene dentro de un contexto, ¿no? Sí. Donde Brasil vende la única mineradora brasileña que era privada, que es la mineradora Serra Verde, Sierra Verde. que queda en Goiás a una empresa americana gigante que se llama USA Rare Earth. Usar, o sea, sí. una empresa que los americanos inventaron para eh, comprar minerales raros. ¿no? La venta fue ahora el 20 de abril por 2,8 mil millones de dólares. ¿no? Y esta, bueno, esta venta suscitó... un debate sobre la política minerera brasileña ¿no? y esto sobre todo porque la venta fue una operación política ¿no? eh, que tiene la mano de trump y la mano del gobernador de, de Goiás, que es Ronaldo callado que es candidato a presidente por la ultraderecha uno de los candidatos no, no va a tener mucho voto pero digamos eh, se posiciona a la extrema derecha mm. La actuación de Trump es que antes de la venta, eh, Trump patrocinó un financiamiento de 565 millones de dólares a la empresa brasileña, con la condición que la empresa vendiera 100% de la producción por los próximos 15 años a Estados Unidos. Mm. Antes la, la, la empresa vendía... prácticamente todo para China. Bueno, Y tuvo también el apoyo a la mano del gobernador de Goiás que había hecho ya pre previamente un acuerdo bilateral de explotación de tierra, tierras raras con los Estados Unidos. Bueno, esto suscitó un gran debate que se inició con un protesto de los diputados de la izquierda del PSOL, Glauber Braga, Samia Bonfín y Fernanda Merchioni, que es ahí del Geo Grande do Sul, cercanito de, de, de Uruguay. ¿No? Estos diputados pidieron, primero, la anulación de la venta, ¿no? por juzgar que esta venta era contra el interés nacional. Mm -hmm. Y segundo, una representación contra el gobernador callado por haber hecho un, un acuerdo con los Estados Unidos ...que extrapola la competencia de los gobernadores, porque los minerales aquí en Brasil eh, están en la eh, jurisdicción del gobierno federal, de la Unión, no de los estados. Bueno, Y dentro de este movimiento de, de protesta surge Lula eh, diciendo que eh, con una frase que, que, que Brasil es de los brasileños, es un gorrito a la Trump... Nos sacó unas fotos para decir, no, yo no vendo nada. Bueno, esto todo ocurre. esto Este incidente demuestra, expuso, la falta de política brasileña sobre los minerales raros. Mm. no Brasil no tiene política, no tiene instrumentos y no tiene institucionalidad. Esto viene rápidamente a flote. Tenía... ¿no? porque tenía una empresa que se llamaba Núcleo Bras, que era la empresa encargada de los minerales, con, con mucha investigación, incluso sobre la, el refino de tierras raras. Pero esta empresa fue privatizada por Fernando Enrique en los años 90, y esto dejó Brasil completamente desnudo ¿no? para enfrentar la situación. Bueno, en este contexto, algunos diputados del PT... ...y del PSB, eh, tomaron la iniciativa de crear una especie de tierra Brás... ¿no? ...que sería una especie de Petrobras de la mineración... ¿no? ...que una, una estatal que tendría entonces el monopolio sobre la explotación de minerales críticos aquí en Brasil. Bueno, pero por, para sorpresa general, el gobierno Lula vetó la iniciativa... Y decidió apoyar un otro proyecto, que es un proyecto de un diputado del, del llamado centrón que se llama Arnaldo Jardín. Que es un, un proyecto que eh, incentiva la explotación privada de los minerales, pero que establece alguna reglamentación sobre in, eh, investigación geológica, ¿no? sobre agregación de valor en el país y sobre impactos ambientales. Bueno, entonces esto generó un gran debate que es dónde estamos y el debate en, re en realidad eh, expone, como ya dije, la absoluta falta de política de Brasil para enfrentar este problema que es un problema clave. Porque Brasil tiene, si no estoy engañado, más o menos 25% de las reservas de tierras eh, raras. Y este es un asunto muy estratégico, donde el gobierno se manifiesta que el Brasil es nuestro, pero en el momento de sacar las consecuencias, decide eh, por la línea de menor resistencia, incentivando la explotación privada de los minerales. Plinio, eh, avanzando a otro tema, el Congreso del PT definió eh, algunas... Algunos lineamientos, digamos, que mantienen la retórica de la izquierda, pero que también incluyen un, un giro a la derecha, ¿no? Muy parecido con lo que hace el gobierno, ¿no? Que se presenta como nacionalista, pero en el momento de meter la pata eh, en la dividida, acaba eh, cediendo a los intereses privados. ¿no? Para entender un poco Lula, el PT, el gobierno de Lula... es importante tener en mente a un jugador de fútbol brasileño muy bueno que se llamaba Garrincha, ¿no? de los años 60. que Garrincha tenía un gambeteo que era, él hacía que iba para la izquierda, pero siempre iba para la derecha, y esto siempre le resultaba bien. Claro sí. que para el gobierno y para Lula no resulta tan bien. no. Entonces, el, Lula se, el, el PT se reunió, para definir la estrategia para el 2026, no, en el octavo congreso del PT, que es siempre los congresos son momentos importantes, mm. y tomó dos decisiones en realidad. no la, la principal decisión es de ampliar la estrategia al centro, como ellos dicen, como está escrito. Pero cuando se lee centro, hay que entender derecha, y bastante a la derecha, porque hoy día el PT ya no es un partido de la izquierda, es un partido del centro. Entonces, cuando ellos dicen vamos a ampliar a la derecha, lo que ellos están diciendo es que es necesario ampliar todavía más el espectro de alianza hacia la derecha. En el texto del Congreso lo que ellos buscan es una un empresariado, comprometido con la democracia, cosa que no existe aquí en Brasil, ¿no? pero muestra bien cuál es la dirección que va el PT en, esta, en estas elecciones, pero al mismo tiempo que hace este giro concreto y pragmático a la derecha, mantiene, el, el Congreso el, mantuvo la retórica, digamos, a la izquierda, prometiendo reformas, Inicialmente prometieron cinco reformas Una reforma política que de hecho es muy importante Porque la política está totalmente controlada por el capital Una reforma tributaria Que es la promesa que viene siempre todos los, Todas las elecciones del PT De tributar los ricos Pero que nunca cuando llegan al poder eh, eh, Realizan la reforma Una reforma tecnológica que yo no sé lo que quiere decir, pero me imagino que sería entrar en la inteligencia artificial, una reforma judiciaria, porque ya discutimos aquí la crisis profunda que está el judiciario brasileño por la promiscuidad vergonzosa del público con el privado, y ahí sí una cosa peligrosa, una reforma administrativa. Bueno, esta no tiene ningún contenido progresista ¿no? ni democrático ni republicano esa sería la, la idea de disminuir el sector público que es una agenda que ya estuvo en el ministerio de economía durante ya de edad en estos últimos cuatro años Lula no tuvo condiciones políticas de, de encaminar la reforma administrativa pero Por lo que parece, el PT ahora se tragó la idea de hacer una reforma administrativa. Además de estas cinco reformas, por presión de la izquierda del PT, incluyeron otras dos. La reforma agraria y la reforma de comunicación. La reforma de comunicación sería enfrentar los grandes grupos de comunicación. Lo que tampoco Lula nunca hizo en los casi 20 años que el PT estuvo en el poder. Y la reforma agraria es retórica para agradar el MST, porque de lo sur, desde de Fernando Enrique Cardoso, el, el gobierno que hizo menos reforma agraria es el gobierno Lula. Entonces, el resultado es que hicieron el Congreso para animar la militancia y calentar la militancia para la campaña. Claro. Pero resulta que el resultado, por lo que yo hablé con algunos compañeros del PT, no no resultó, o sea, no, no fue positivo. Lula no pudo ir al Congreso porque tuvo que operar un cáncer de piel en la cabeza, una cosa que ya lo hizo y era un, un problema superficial, pero el hecho es que no estuvo, y, y Lula es el gran animador del PT, y lo que se dice a boca pequeña es que la militancia salió mucho más desanimada de lo que entró en el partido, exactamente por ver el giro totalmente pragmático del PT. Plinio, en otro tema que tiene que ver con eh, también cómo se posiciona Brasil en, en el escenario internacional, ¿no? y que nosotros también en, en Uruguay vimos Declaraciones similares de nuestro presidente, en el caso de Brasil, de Lula, solidarizándose con Trump luego de lo que fue este intento de atentado, no más allá de las de las especulaciones que puedan haber también en torno al hecho ese en concreto. Sí, que parece más un circo que un atentado. Sí. Pero de cualquier manera yo creo que aquí lo, lo más importante es, es, es comprender cómo está está el gobierno Lula, no, yo creo que esto es lo, lo más interesante para los uruguayos no, esta nota viene dentro de un contexto donde Lula tiene que presentarse como nacionalista pero no puede ser tan nacionalista que moleste a los americanos entonces tiene que ser un nacionalismo de fachada, entonces antes de esta nota ya habían algunas escaramuzas entre Brasil y Estados Unidos generada por este por la prisión de un forajido de la justicia brasileña, un diputado, Hamas, discutimos esto en programas anteriores, sí. que fue preso por el ICE, por, digamos, informaciones que fueron dadas por un eh, oficial de la policía brasileña que estaba en un convenio con los americanos. Bueno, resulta que prendieron a Hamas... La ultraderecha brasileña se movilizó, la ultraderecha americana soltó, no liberó a Jamás de la prisión y el gobierno americano expulsó el oficial brasileño que hizo la indicación por decir que él estaba eh, engañando el gobierno americano. Bueno, bueno, eh, ahí viene la, la reacción del gobierno brasileño. Lula rápidamente vistió su su Su, su ropaje nacionalista, y dijo que por su reciprocidad expulsaría también al representante equivalente americano en Brasil, que es un convenio que tienen sobre no indicaciones de forajidos de justicia, cada uno en el país del otro. Bueno, pero resulta que ayer sale la noticia que Lula terminó revogando la expulsión del agente americano entonces el brasileño fue expulso pero el americano continúa y justo en este momento viene el atentado y Lula hace una nota donde condena, repudia con vehemencia el ataque de ayer a la noche y dice la violencia política es una afronta a los valores democráticos que todos debemos proteger Una nota protocolar. Pero ¿cuál es la noticia? La noticia es la rapidez que vino la nota en un atentado que siquiera resultó. Pero esto contrasta con el silencio absoluto de Lula y del gobierno brasileño en relación al secuestro de Nicolás Maduro. No hubo una nota, no hubo un comentario. Y tampoco... en relación al asesinato del ayatolá Ali Khamenei. Uh -huh. Entonces esto muestra bien lo que es Lula. ¿no? Él se presenta nacionalista, pero es muy, digamos, rápido para hacer todas las venias necesarias para quedar bien con los americanos. Uh -huh. Plinio, venimos hablando ya hace tiempo también contigo, eh, un par de columnas atrás, de bueno, las medidas... Eh, de persecución, de condena a expresiones de solidaridad con Palestina que son eh, disfrazadas, si se quiere, de lucha contra el antisemitismo que acá en Uruguay, por cierto, estamos teniendo también eh, polémicas y, y eh, resoluciones que van en, en, en la misma línea y finalmente en estos días, nos decías vos se eh, condenó a un referente de, uno, de un partido de izquierda, eh, justamente por eh, eh, la la figura, digamos, del de antisemitismo, dos años de prisión. Sí, esto, como bien dijiste, viene dentro de una ofensiva sionista, que yo creo que es una ofensiva internacional. Entonces hicieron el proyecto de ley de Tabata Amaral, que es una diputada de la base del gobierno Lula, de criminalizar la lucha en defensa de los palestinos, ¿no? viene después, de la eh, en esta semana, de la prohibición de un restaurante en el Río de Janeiro, que se llama Partizan, que puso un afiche donde decía que los sionistas no eran bienvenidos. Bueno, este restaurante esta semana fue cerrado por orden... Del, al del alcalde, que es eh, candidato a gobernador del PT en Río de Janeiro y muy, muy junto con los sionistas. Entonces, es dentro de este contexto que viene entonces la condena de José María. José María es un metalúrgico, mm. surgió en la política junto con Lula, es un poco más joven que Lula, Lula ya era más veterano, pero estuvo involucrado en todas las huelgas del la ABC. Es un, un, un, el fundador del PSTU, que es un partido trotskista, yo creo que es el más antiguo partido legalizado de la izquierda brasileña. Eh, es el fundador de la Conlutas, que es una central sindical de la izquierda, y es una figura de referencia de toda la izquierda brasileña no es un nombre muy conocido mm. José María hace un discurso en el 2023 condenando el genocidio de los palestinos y por este discurso acaba siendo condenado por por supuesto no por eh, discurso racista no es no no es no era un discurso antisemita eh, era un discurso anti sionista, no y fue condenado a dos años de prisión y esto viene exactamente en, el, en la semana donde los bombardeos de Israel en Líbano mató dos brasileños una mujer y un niño, no entonces esto muestra la ofensiva fuerte que tiene el sionismo aquí, no además de esto ya hablamos también el Itamarachi patrocinó un seminario contra el antisemitismo que en realidad no hay antisemitismo en Brasil, hay antisionismo en Brasil entonces esto está dentro de este de este movimiento que es un movimiento para criminalizar la lucha contra el sionismo contra el colonialismo de Israel ¿no? eh, curiosamente otra vez no hay una nota del gobierno Lula no hay una nota de Lula eh, lo que es, y no hay una nota del PT lo que es muy raro porque incluso Zamaría antes de fundar el PSTU estaba en el PT no hasta el 1992 Zamaría era de una tendencia del PT entonces es una persona además muy muy conocido muy amable muy muy respetado entonces muy eh, muy extraño el silencio del gobierno en relación a esta persecución a José María, que no es a José María, es a cualquier lucha contra el apartheid, el colonialismo, sí. el genocidio. Plinio, un último tema en estos minutos que nos quedan, la huelga de los trabajadores de las universidades, particularmente en la Universidad de San Pablo, que habíamos mencionado también en columnas anteriores, Eh, que bueno ha logrado algunas victorias tanto para los estudiantes como para los profesores de esa de ese servicio universitario sí esto eh, para dar una secuencia que hablábamos de una huelga fuerte no sí. la, la semana pasada bueno y la y resulta que la huelga fue tan fuerte y yo la con, conozco bien las huelgas de las universidades públicas aquí en São Paulo porque soy profesor universitario, entonces acompaño esto a 40 años. Claro. Hicieron una movilización inmensa y por la Asamblea ya se sabía que la huelga estaba, los trabajadores estaban decididos a ir hasta el fin. no con una asamblea de más de mil funcionarios en la universidad. Bueno, resulta que la, la rectoría eh, se dio cuenta de... de la fuerza de los trabajadores y en tiempo récord retrocedió en todo lo que había hecho. ¿no? ¿Qué es lo que había hecho? Había, había decidido dar una gratificación solamente a los profesores. y Lo que los funcionarios pedían ahora era no. Nosotros, si van a dar gratificaciones, todos tienen que recibir las gratificaciones. Los profesores, los funcionarios, los jubilados. Y además, ustedes tienen que atender a toda la pauta de los estudiantes. Bueno, y resulta que para sorpresa, las huelgas en las universidades paulistas normalmente son largas, porque la, la dirección de las universidades aprovechan para desgastar al máximo el movimiento, pero de esta, de esta vez no pasó esto. Y yo creo que es lo que ya hablamos la semana pasada, un síntoma de que podemos estar viendo un ascenso del movimiento social, ¿no? Hay que ver si hay una secuencia en esto, pero es la, la indicación que da la manera como transcurrió la huelga en la USP de São Paulo. Muy bien, queda también completado ese, ese tema que, que veníamos tra eh, tratando contigo. Plinio, te agradecemos, ya estamos sobre el mediodía por acá y como siempre es un gusto conversar contigo y conocer de cerca lo que está pasando en Brasil. La semana que viene nos encontramos de nuevo. Seguro que sí, Emiliano. Un fuerte saludo a todos ahí de la radio y a todos los oyentes. Abrazo grande.